Bueno, nos vinimos aquí al Centro de Formación Profesional eh, 401 de la ciudad de Carmen de Patagones, donde el día de mañana y pasado durante la semana se van a estar abriendo inscripciones para los distintos talleres que de formación que se dan aquí. Vamos a hablar con su director, Matías Fernández, que nos va a comentar, bueno, las distintas propuestas que hay, cómo se puede acceder a ellos y obviamente un poco más sobre este espacio, ¿no? Buenos días, eh, Matías. Buenos días, Sofía. Gracias a, a Canal Encuentro y a, a FM Encuentro y a y a en TV para por por hacerse presentes y ayudarnos en la difusión de nuestra propuesta educativa. Eh, somos una escuela que forma oficio y la verdad que la, la convocatoria que tenemos a partir de día martes y miércoles en Patagones, y de miércoles y jueves en Estroeder y, y en Pradero también va a haber inscripciones, eh, nos, nos convoca y nos alegra e eh, informar la gran variedad de cursos que vamos a tener a partir de la vuelta del receso invernal en, en, en patagones y en el interior del distrito eh, como te decía somos una escuela pública que no que no cobra por la formación de, en oficios y con, con solicitamos una contribución con cooperadora voluntaria que hoy es de, es muy accesible son 200 pesos mensuales mientras que dura el curso y Y bueno eh, y con eso solventamos algunos gastos del, del tipo administrativo demás eh, quienes pueden acceder a nuestra escuela es una de las preguntas que siempre nos, nos nos consultan pueden acceder a aquellos mayores de 16 años siempre y cuando entre la edad de 16 y 18 años estén escolarizados y tengan la autorización de sus padres eh, para Para acceder eh, necesitan un certificado de alumno regular, eh, si están cursando el secundario, por ejemplo, y si son egresados, una constancia o, o analítico o demás. Una fotocopia de DNI y una planilla de inscripción que se encuentra en todas las librerías y, y kioscos de Patagones también que pueden acceder a, a pasarlo, a buscar ahí. Eh, las inscripciones arrancan a las 15 horas del día de mañana y se van a extender. Eh, creemos que la gran convocatoria de las últimas inscripciones ya en el mismo día se nos agotan, eh, así que eh, la verdad que... Eh, estén atentos, y ven traten de venir el primer día de las inscripciones o el día que convoca para cada para cada curso porque la verdad que nos esforzamos las inscripciones un poquito. Sí, estoy viendo acá también la, la gran variedad, ¿no? de talleres que hay que realmente imagino que Eso, que llaman mucho, que convocan mucho distintas personas acá y más teniendo en cuenta la situación en la que estamos, en la que tener una formación profesional es tan importante, ¿no? Sí, sí, la idea es, eh, es, es que los cursos cada vez más eh, la comunidad eh, no, y la, ver, el, las empresas privadas y los mismos emprendimientos que pueden generar nuestros alumnos convocan que Eh, la especialización de nuestros docentes, la verdad que estamos muy contentos con esto porque la formación continua que han tenido nuestros docentes para estar a la altura del mercado eh, laboral eh, y capacitar a los alumnos eh, hace que, que nos vayamos jerarquizando y profesionalizando también en, eh, en los nuevos cursos que podemos dictar. Eh, dividimos la inscripción en dos días porque, como te decía, estamos desbordados y bueno, y para fines organizativos mejor eh, que un día se inscriban en un curso y otro día en otros ¿no? Bien, se cursa de mañana, de tarde, ¿cómo son los horarios que manejan aquí en la escuela? Bien, tenemos, eh, por lo general los turnos son tarde, entre las 13 y las 16 horas algunos, Eh, otros entre las 17 y las 20 y hay otros cursos que funcionan en el horario nocturno de 19 a 22 horas o sea, por ahí se tendrían que acercar a la institución en cualquier día de horario para, para consultar a ver cuál es el curso que les interesa y, y a partir de ahí eh, en ver porque por ahí hay personas que consultan por los horarios ¿no? y en función de eso quieren, eh, si se pueden inscribir o no Buenísimo, bueno, entonces queda abierta obviamente la, la invitación a quienes quieran acercarse también a conocer este centro de formación y bueno, obviamente, eh, imagino que bueno ahora abren las inscripciones y más o menos cuándo se arrancarían a cursar. Y las inscripciones eh, estarían esta semana, la idea es completar esta semana con todos los cupos posibles, o sea, eh, no es que cada curso tiene de, en función de del espacio donde se dicta, tenemos distintas capacidades que podemos ir desarrollando. Eh, a ver, eh, ir completando y eh, entonces en función de eso la idea es que se complete esta semana y que los cursos luego del receso invernal eh, comiencen. ¿no? Eh, Déjame por ahí comentarte una nueva propuesta que vino, vino de Nación, bajo de Nación y con apoyo de provincia que se llama Educación Profesional Secundaria. Eh, es, es una propuesta que viene a vincular a aquellos chicos entre 15 y 18 años que hayan, que han eh, quedado fuera del sistema escolar eh, por la pandemia o por cuestiones personales o demás. y a partir de tener eh, cuatro cumplir cuatro niveles, están terminando el secundario, orientado con eh, con un título en formación profesional específico. En este caso el título es bachiller especializado en instalaciones sanitarias y de gas, así que eh, aprovechamos eh, la difusión para convocar a aquellos eh, interesados o padres que ven que que los chicos eh, no los llama la educación tradicional de alguna forma, bueno, esta nueva propuesta vincula el oficio y las prácticas en el oficio con eh, la orientación en el secundario. Así que eh, estamos muy contentos esa nueva propuesta, tenemos un equipo muy lindo de trabajo también ahí, y, y la verdad que, que, que es un nuevo desafío que, que llegó para quedarse, así que eh, hay que aprovecharlo también. ¿Eh? Bueno, muchísimas gracias Matías, entonces a partir de mañana y durante la semana a estar atentos obviamente a las inscripciones. Bueno, gracias Sofía y gracias al espacio del de, de de medio y de todos los medios que se hacen eco de la propuesta.